Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre, 10 años, como decimos, sí, ya festejando nosotros. 10 años en el aire, 10 años con los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y de un montón de situaciones y también a veces se conflictúan porque están produciendo, en algunos casos son sus primeras experiencias haciendo radio, así que hoy tenemos la alegría aquí en Hora Libre de tener a mucha gente, la verdad es que muchos, muchos a todos bienvenidos. ¿Están bien? ¿Están cómodos? Sí. ¿Sí? Me quieren contar de dónde vienen, de qué barrio, de qué escuela? Eh, nosotros somos la escuela 23 Distrito 19. Escuela primaria. La escuela primaria. Bien, séptimos grados. Sí. sí. Son varios séptimos juntos, ¿es sí. verdad? Eh... A, B y C. Sí, son divididos. ¿Y de qué turno son? Eh... Completo. Jornada completa. Ah, jornada completa. Largan la mañana y hasta qué hora no se quedan. Hasta las 4. Perfecto. Bien. Bueno, ¿han comido hoy? ¿Almozaron? Sí. ¿Qué sí. comieron? Cuéntame. Mm, comimos puré de papa con carne. ¡Qué rico! Bien. ¿La carne al horno picada? Picada. Picada. Bien. Bien. Bueno, ahí afuera tenemos un montón de compañeros. ¿Cuántos alumnos son en total? Mm, en el, En el A creo que son 27. En el C... 27. 27. 27. 27 y en el B... 23. 23. Ah, son 23. como 60. Un montón de gente. Bien, y hoy tenemos como cuatro grupos que van a armar diferentes bloques. ¿Es verdad? Sí. sí. Bien. Sé que estuvieron trabajando también con un par de profesores y maestros. Esteban Carrizuela de Rizuela ¿Quién es profesor de? Lengua, de, de séptimo Ah, maestro de lengua Mariela Aguirre Matemática, de séptimo C Bien, y Estela Maris Agovia Séptimo B, ciencias, sociales. todo ciencias Ciencias sociales ciencias. y naturales Ah, muy bien. Y en la operación técnica lo tenemos a Néstor Cortés, por ahí está llegando el tuco, José Tope Garzón, ¿sí? en la coordinación de piso y en la producción pedagógica y toda la producción de contenidos estuvo Antonella Ferraro Solezzi, que es parte de nuestro equipo REC, Red de School de Comunicación. Yo como siempre les recuerdo a todos los que nos escuchan que se pueden comunicar con nosotros y pueden bajar este programa, nos pueden ver, pueden ver alguna que otra fotografía allí en nuestro... En nuestro espacio web que es www.programarec.com.ar Y también nos pueden escribir al, eh, a nuestra dirección de mail Horalibre.programarec.com.ar Chicos, ahora sí quiero que me cuenten Nombre y apellido de cada uno Ingrid Barrios Más cerquita Ingrid, para cuando hablemos Ingrid Barrios ahora sí Yanina Guayani Bien. San, Sandra Priscila Hacho Rosalinda Gutiérrez Rómina Esmeralda Pérez Alba. Via todos ellos fueron parte del primer equipo y bueno, cuéntame de qué vamos a hablar en este primer bloque que es un bloque que estuvo muy trabajado, me dijera. Eh, nosotros a nosotros nos tocó investigar sobre la historia de la escuela. Hay distintos grupos que le a distintos grupos que les tocó distintas cosas como la historia de Atahualpa Shupanki o Torito Ren, Moreno. René Favaloro. Ah. Yeah. Esos son unos posibles nombres para la candidatura de la escuela oh. Bien, vamos a contar algo ahí de contexto Que es la escuela hasta el día de hoy se llama Escuela número 23 Distrito Escolar 19 Pero no tiene un nombre, no tiene un patrono todavía, ¿no? no yo... Están en ese proceso de elección Sí ¿Cuándo se elige? ¿Tienen idea? Eh, no sabemos porque aún no se votaron muchos nombres ¿Y la votación se hace adentro de la escuela? Sí Sí Bien, te voy a pedir que se acerques muchísimo más Eso es, ¿eh? porque si no me hablan como allá el fondo Sí, yo no necesito más cerca Y más íntimos ¿Sí? Bueno, a ver eh, ¿Qué vamos a presentar entonces? Ustedes sobre qué parte de esta elección Del nombre de la escuela ¿Cómo vienen trabajándolo entre ustedes? Eh, algunas Investigan distintas cosas Y como las candidaturas de los nombres Algunas fueron a buscar Entre distintos salones Cuáles decidían O esto Y algunas buscaron información sobre la escuela Muy bien Bueno, quieren que escuchemos parte de esto Estuvieron haciendo una entrevista, ¿no? Sí. sí ¿A quién entrevistaron? A la señora Susana y a la señora la Aguirre ¿Cómo fue esa situación de entrevista? ¿Quién entrevistó? ¿Cómo hicieron las grabaciones? Eh, yo entrevisté a, a la señora Susana Y le pregunté ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue creciendo la escuela? Y como cuántos primeros o grados había. Imagino que debe haber pasado mucho tiempo porque una escuela que tiene 3 séptimos, 60 alumnos solo en el séptimo grado, es una escuela grande. Así que vamos a prestar atención, lo escuchamos y después la comentamos. ¿Les parece? Sí. Dale. ¿Cuál fue la fecha exacta en cuanto se creó la escuela? La inauguramos un 17 de agosto de 2007. ¿Se acuerda cuántas aulas hubo cuando se inauguró la escuela? Había, si mal no recuerdo, siete primeros, dos, un segundo y un tercero. ¿Cómo se llamaron los, los El primer director. Carlos María Fuente. ¿Te acordás cómo se llamaban los maestros que se quedaron desde que se inauguró la escuela hasta el día de hoy? Karina Artiga, eh, Gabriela Estanicia, que ahora es vice-directora, este... Nelly, no me acuerdo el apellido, había otra maestra, Noemi, Noel, no, eh, Mirta, bueno, yo, estaba yo. Había otra seña que al año siguiente se fue, eh, que se llamaba Norma, y bueno, no recuerdo más. ¿Y nos puedes contar cómo fue la escuela siguiendo su curso? este Bueno, fue creciendo, se fueron reduciendo los primeros este Arrancó todo con primeros grados Había un, seg do, un segundo que vino de otra escuela Y un... No, el tercero fue el año siguiente La verdad que no me acuerdo Tengo un, una nebulosa No me acuerdo Pero sé que fue incrementándose la matrícula teníamos 12, 13 chicos por, por grado Y después se fue incrementando Es más, llegó un momento que ya no había vacantes Y nada, fue fue creciendo, al año siguiente se hizo un segundo grado de la escuela, porque ese segundo grado que había cuando se inauguró, venía de otra escuela. Y después fue fue creciendo, tercero, cuarto, hasta el día de hoy. Ahí bueno, entonces, muchas gracias. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre, en Farco Satellitán. Estamos en el aire aquí, en el piso, con Yanina Esmeralda, Sandra Rosalinda e Ingrid. ¿Dije bien los nombres? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y todas ellas forman parte del primer equipo. Estuvieron trabajando, hicieron entrevistas. Ahí nos contaban un poco acerca de la historia de la escuela, esta escuela que se llama Escuela Número 23, que es 19. Me contaban por ahí que queda cerca de una cancha. ¿De qué cancha? La cancha de San Lorenzo. Ah, ¿y ustedes qué cuadro son? ¿Qué cuadro son? Yo soy de Boca Ah, mirá Si lo subimos es del barrio Ajá. discúlpame pero... <risa> ¿Ustedes? Eh, yo indecisa Intecidemon ¿No te gusta mucho el fútbol? No, es que me gustan dos cuadros ¿Cuáles son? Río de San Lorenzo Ah, mirá Bueno, uno por cercanía y otro porque sabes <risa> ¿Ustedes? A mí... Boca Boca, va, Y yo de San Lorenzo San Lorenzo, bien del barrio ¿Usted compañero Ah, yo soy de Boca De Boca Van a Boca, ché, esta mesa Pero vamos a... Bueno, ellos están cerca de San Lorenzo Sí Muy, muy cerca ¿Están en Avenida Cruz, no? No Estamos en Chilaver y Varela Chilaver y Varela Bueno, están muy cerca de Avenida Cruz Sí, sí, sí, están en la zona, y en la vueltita Bien Bueno, a ver a partir de que estuvieron trabajando un poco acerca de la escuela, me dijeron que elaboraron una especie de historia. ¿Quieren presentarlo? ¿Qué lo que hicieron? Eh, la historia creo que fue la escuela entre las que estamos hablando. Uh -huh. eh, supuestamente nosotros buscamos la información y... Buscamos la información para poder presentarla acá en la Radio Mix. Y... <risa> <risa> Vamos a presentarlo entonces, bueno, es la historia de la escuela, ¿sí? ¿Lo armaron en la escuela? Sí ¿Lo sí. grabaron? Sí, sí ¿Cómo se grabó? ¿Cuándo se grabó? Eh, oh, no, el, viernes. el viernes pasado El viernes pasado estuvieron trabajando en esto ¿En dónde grabaron, Chá? Seré curioso En el aula de... En ¿el, el aula de computación Ah, la aula de informática, bien. O sea que estuvieron no estuvieron en el curso todos, sino que fueron saliendo a grupos, trabajando como de a poco, digamos. Sí, bien. Bien, bueno, vamos a prestar atención entonces, tenemos ahí la historia de la escuela 23, distrito escolar 19, que suena así. La escuela de 23 distrito escolar 19 se creó en el 2006 y se inauguró un 17 de agosto de 2007. El primer director Carlos María Fuente empezó con 7 primeros y un segundo. La escuela fue creciendo, los primeros se fueron reduciendo, hubo un segundo que vino de otra escuela y había 12 o 13 chicos por lado Así sucesivamente fue creándose con cuartos y cuartos. Quintos, sextos y séptimos El director Carlos María Fuente solo se quedó siete años Y luego vino una nueva directora llamada Gabriela Quintana Este año la escuela va a cumplir ocho años de vida por Facebook como Programa Rec Lo no puedes ir por Facebook y también lo puedes hacer Bajando este programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias www.farco.org.ar. Allí puedes armarte un usuario, es gratuito y te bajas este programa y todos los programas que quieras de Hora Libre. Buscás en producciones Hora Libre y allí están disponibles los programas para esta radio para la que quieras. Son gratis y se pueden difundir libremente. Nosotros acabamos de escuchar parte de una historia de vida, pero una historia de vida que contaba no la historia de una persona, sino de una escuela, que es esta la escuela de ustedes, una escuela primaria que tiene ahí cerca de 8 años, más o menos, ¿sí? sí. Y que está en proceso de elegir el nombre. Cuéntenme, ¿quiénes son los candidatos? Los candidatos son René Favaloro, Perito Moreno, Islas Malvinas, Tambor de Tacuarí Ernesto y Ernesto Guevara. Guevara. Ernesto che Guevara, mirá. Y tenemos alguna idea de cómo viene la votación, ustedes tienen su preferido, cuéntenme un poco ustedes... Bueno, en primero A eligieron a René Favaloro En primero B, a Perito Moreno Primero C, René Favaloro de vuelta Segundo A, René Favaloro Segundo B no eligió porque no sabía qué hacer Y segundo C, René Favaloro Tercero A, René Favaloro Y tercero B, Islas Malvinas Ah, viene como ganando ahí René Favaloro Cuarto A, tambor de Tacuarí Cuarto B, tambor de Tacuarí Quinto A, René Favaloro Quinto B, nos supieron Sexto A, Ernesto Guevara Sexto B, René Favaloro Séptimo A, René Favaloro Séptimo B, René Favaloro Y por último, séptimo C, René Favaloro Mira Bueno, viene ganando Favaloro Así como importante, le lleva alguna, algunos cuerpos sí ¿Cuándo van a ser las votaciones? ¿Ya saben? ¿Más o menos? ¿Para qué época? En, por ahí El medio del año Bien, ya se, nos estamos acercando, estamos en junio Así que antes de las vacaciones de invierno debiera entonces ya estar votado Sí Bien, ¿saben cómo va a ser ese proceso? ¿Les han explicado algo todavía no? No, no ¿Han hablado de esto con sus amigos, con sus padres? ha, ha conversado? Eh... Eh, sí, más o menos Más o menos sí. ¿De estos personajes se fueron enterando que habían hecho cada uno? Eh, sí, nos fuimos enterando porque fueron... Y siento sus historias Algunos fueron buscando las historias de cada uno Bueno, le vamos a contar a la gente Entonces, quiénes son estos candidatos y de qué se trata ¿Les parece? sí, sí, sí. Bueno, escuchamos entonces esos son estudiantes de la escuela número 23, distrito Escolar 19 Tienen ahora un candidatos Para ver si pueden tener un nombre Un nombre completo, así que vamos a ver Quiénes son esos candidatos y cómo viene la votación Música En la Escuela 23, Distrito 19, los alumnos, maestros y padres eligieron un nombre para la institución. Los candidatos son René Favaloro, Perito Moreno, Islas Malvinas, Tambor de Tacuarí y Ernesto Guevara. El más votado por el momento es René Favaloro y tiene más posibilidades de ser el nombre de la Escuela 23. El aula sale al aire. Hora libre. Escuchábamos a ir a los candidatos. Si sí, posibles nombres para esta escuela. Estamos ya promediando el final de este primer bloque. Eh, chicos, ¿cómo seguimos? ¿Cómo viene el programa hoy? Eh... Eh, en el caso en los últimos bloques mmm, vamos a hablar de nuestra visita a la planta recicladora Y vamos a decir un candidato más, América Bonita Que fue uno de los nombres que un profesor Germán De eh, educación física Sí, de educación física propuso porque no estaba de acuerdo de que un nombre, un nombre representara toda la escuela Ah, es una persona Sí, una, persona, una persona, o sea, que quería que sea un nombre abstracto Y que una persona no puede solamente representar a la escuela Mira, ¿y ustedes qué piensan? Y que es cierto A mí me gusta mucho el nombre Como que es muy imaginario que ninguna escuela podría tener América Bonita como de nombre Mira, bueno, hay que ganar Hay que empezar a hacer ahí un proselitismo <risa> Hay que empezar a convencer voluntades, ¿no? Ajá Bueno, eh, vamos a hacer el primer corte, ¿les parece? Y me pasa el otro sí. grupo. Sí, Recordemos ya. quiénes hicieron esta, este primer bloque, nombre y apellido de cada uno. Ingrid Barrios. Yanina Guayani. Priscila Hacho. Rosalinda Gutiérrez. Esmeralda Pérez. Ahora vamos a escuchar algo de música y nosotros continuamos con más Hora Libre. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Tipper in Time de Ayer y el grupo de The Tribute. ¿Qué? El aula sale al aire Hora Libre Continuamos con más horas libres, nosotros estamos en el aire, le recordamos que nos pueden de alguna manera conocer, ver, ¿sí? ahí observar, si ¿Sí? entran a nuestra página de Facebook, a nuestra fanpage, programa Red, se escribe todo junto, también pueden acercarse a la red Farco www.farco.org.ar, allí pueden bajar este programa, y ahora vamos a presentar a las chicas, porque son todas damas, ¿sí? del segundo bloque, Estamos con los estudiantes de la escuela número 23 de Escolar 19... ...una escuela primaria, doble escolaridad, doble turno, ¿sí? Digamos, eh, alumnos de séptimo grado... ...nombre y apellido, por favor. Jessica Copaico. Bienvenida, Jessica. Maylán Ramírez. Bella Verónica. Jasmine Fernández. No te escuché. Jasmine Fernández. Jasmine. Alcana Copaico. Fernández. Bien. Bueno, bienvenidos... Eh, forman parte del segundo bloque ¿Y de qué vamos a hablar en este bloque? Sobre René Favaloro ¿Por qué vamos a hablar de René Favaloro? Porque es un supuesto segundo nombre Y nos pareció algo muy importante esa historia Segundo nombre en términos de que es uno de los candidatos Sí, ¿sí? Y le, le viene yendo bastante bien en la intención de voto, parece Ajá uh -huh. ¿Quiénes propusieron los nombres de estos candidatos? ¿Cómo salieron? como lo que lo elegimos fueron, fue séptimo A, B y C. Ustedes fueron haciendo la propuesta, digamos. Sí. sí. Ajá, bien. Y, y este candidato particularmente ahora está puesto un poco en votación, lo están dando a conocer para que lo conozcan los chicos de primero hasta séptimo grado. Sí. Bueno. A ver, ¿qué tenemos para contar de este personaje? ¿Quién me puede decir de qué, a qué se dedicaba? Bueno, él creó el Bypass y fue alguien muy importante, muy interesante. ¿De nacionalidad? Sí. Argentino, uh -huh. ¿sí? Y, y de hecho hoy tenemos, digamos, todo un legado acerca de lo que son las... ...intervenciones quirúrgicas del área cardíaca. ¿Quieren que escuchemos el trabajo que tienen grabado? Sí, sí. ¿Te parece? Sí. Escuchamos entonces ahí Historia de Favaloro... ...y nosotros continuamos con más Hora Libre. Gracias. René Favaloro nació el 14 de julio de 1923 en La Plata... Hijo de un carpintero y una modista. Vivió una infancia pobre en mondongo un barrio de inmigrantes. Tras graduarse en 1949, ejerció como médico rural en Jacinto Arauz, La Pampa, durante 12 años. En enero de 1962, ingresó en la Cleveland Clinic, Estados Unidos. Ahí desarrolló la cirugía de revascularización miocárdica o técnica bypass que hizo que sus prestigios trascendieran los límites de ese país. Zavaloro realizó 13.000 bypass hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza. Regresó a la Argentina en 1971, con la idea de desarrollar un centro que combinaba la atención, la investigación y la educación. Con ese objetivo se creó la Fundación Fagadoro en 1975. Se quitó la vida el sábado 29 de julio de 2000. Solo y acosado por las deudas, René Fagadoro tomó la trágica decisión de suicidarse. del aire segundo bloque, Jazmín, Maylen, Jessica, Aldana y Bella. ¿Son así los nombres? Sí. sí. Todas compañeras de séptimos grados, de los tres séptimos también, ¿están mezclados? Sí, estamos sí. séptimo A, B y solamente eso. Ah. Somos séptimo B y C. Ah, mira. estamos acá Bueno, cuéntame, ¿cómo trabajaron la historia de Favaloro? Yo estuve escuchando ahí la grabación, que quedó re linda. ¿Cómo, cómo investigaron? ¿De dónde sacaron la data? Cómo, ¿Cómo la consiguieron? Bueno, estuvimos leyendo y sacamos como una biografía y, y lo aumentamos todo lo más importante. ¿Cuándo grabaron este trabajo? En, fue en, en anterior, pasado. ¿Hace dos semanas? Sí, Más o menos Más más más más, más atrás todavía sí. Así que vienen haciendo una producción hace tiempo sí, sí. Sí. ¿Hace mucho están trabajando en radio? Sí, sí, desde el año pasado Nosotros, Quinto B Antes eh, estaba trabajando con la serie Antandela Y hasta este año también El año pasado fueron otros grupos Y este año estábamos viendo casi todos de hecho, me contaron que van a tener ahí un trabajo de todo el año con Radio y la idea es que tengan sí. ahí como una especie de transmisión constante en la escuela. va a ver algo de eso? Sí, sí. ¿Se están preparando para eso? Sí, sí, nos estamos preparando mucho. ¿Qué están haciendo? Medio como... Estamos buscando um... mucha información. Ah, ¿están haciendo la preproducción? Sí. ¿Ya tienen la artística, los sonidos, las músicas o todavía no? Sí, más o menos sí, ah, ahí. Están ahí, produciendo sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a, a ver Entonces, ¿hay algo más que quieran decir Acerca de Favaloro? ¿Algo que nos hayan Quedado ahí por contar? Este es el momento, ¿eh? porque si no, mm -hmm. vamos cerrando los... Sí, René Favaloro tenía unos papás Unos padres, como ejemplo, sus papás tenía No tenían carrera, un profesional Y aún así, él siguió luchando Y fue alguien muy importante en la historia Eso es muy importante saberlo Porque a veces uno dice, bueno ...llegó re lejos... ...pero la verdad es que le fue fácil... ...los padres también habían estudiado... ...tenía contactos... Uh -huh. ...en el caso de René Faboloro... ...el venía de una familia bastante humilde... ...de clase media... ...como muchos de nosotros... ...tiene padres que quizás no pudieron terminar los estudios... ...o no hicieron la universidad... ...y de todos modos se abrió camino... ...y dejó una huella muy importante en la historia... ...no... Uh -huh, sí. toda la historia de la medicina... ...y para nosotros... ...y para el mundo... ...el invento de él hoy es una técnica mundial... ...que salva vidas... ...así que es bien interesante ese personaje... ¿Ustedes van a votar a favor oro? Sí, sí, sí. ¿A todos Sí, yo sí. sí. ¿Sí? mira bueno, está por ahí reñido, porque hay como diferentes situaciones. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. ¿Quién me presenta el tema musical? El tema es Ataca 77 Western. Bueno, nosotros continuamos con más Hora Libre. Los dementes me acompañan, mis amigos. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Estamos en el aire nosotros en hora libre Queremos como siempre saludar a toda la red Farco Que es parte de nuestra posibilidad de distribución en todo el país En especial la FM Educativa 92.3 de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos FM La Nueva Formosa Capital FM La Posta Moreno, provincia de Buenos Aires FM Raíces que nos repite allí en La Plata, en la provincia de Buenos Aires Radio Comunidad Villalugano, ciudad de Buenos Aires Radio Cultura Santa Fe, radioculturadesantafé.wordpress.com Radio El Aguilar, de la comunidad El Aguilar, de la provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa, de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Ciudad Oculta. A la gente de la radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro y a todos los que fueron parte de la red Farco, les mandamos un gran abrazo. Nosotros hoy, como desde hace ya 10 años, estamos haciendo hora libre. En este momento con un montón de alumnos ahí, dando vuel que nos están ayudando a salir al aire. En especial... Tenemos aquí a tres séptimos hoy, presentes ahora en un nuevo grupo. Este es el tercer bloque. Se me, me presentan con nombre y apellido. yo son los estudiantes de la escuela número 23 del Distrito Escolar 19. Nombre y apellido. Mi nombre es Mariela Escalera Alonso. Bienvenida. Mi nombre es Andrés Contreras. Andrés, bienvenido. Mi nombre es Lizbeth Barías. Mi nombre es thiago Acosta. Mi nombre es Melanie chuquimia Todos son estudiantes de séptimo grado. ¿Qué séptimo es cada uno? Yo, Yo soy sí. A. A Yo soy B Andrés y thiago somos de séptimo C Yo soy A Ah, así que están todos mezclados Sí Bien, ¿por qué trabajamos todos mezclados? A ver. El año pasado empezamos un grupo, también estaba mezclado Pero este año era la idea de mezclarnos todos O sea, los tres grados, los todos los chicos Sí Está ah, bueno, porque se van integrando, se van conociendo Y han trabajado todos diferentes temáticas y personajes En esta situación de pensarle un nombre a la escuela, ¿no? Sí. sí ¿Cuál es el personaje que ustedes estuvieron trabajando? Atahual Tachopanque Atahual Pachopanque Atahual, bien ¿Qué podemos decir? ¿Qué quieren contarme acerca de quién es? ¿Por qué es importante? ¿De dónde viene este personaje? Fue un cantante Tuvo tres canciones muy famosas que, eh, me acuerdo de algunos, pero no Solo algunos El canto del viento Trabajo, quiero trabajo Y los ejes de mi carreta Bien, mira Y ahí Atahualpa es un personaje Muy importante, sobre todo en la música folclórica no Hoy está siendo igual Retomado por la gente de rock hay gente que empieza como a tomar sus canciones de hacer versiones eh, nuevas que por ahí uno puede escuchar que están como metiéndose en, la, eh, en el grupo de jóvenes ¿conocían ustedes antes Atahualpa no? no? no ¿cómo lo conocieron? sobre el golpe militar, a lo perseguían ah, les empezaron a contar parte de esa historia digamos. sí, sí al, a la vez de elegir el nombre para nuestra escuela bien, en este proceso de elección del nombre apareció este personaje ¿tiene ni idea quién lo propuso? no Sí, una compañera mira bien Bueno, le queremos contar un poco a la gente entonces Que es un músico, dijimos Autor de canciones, emblemático dentro del folclore ¿Sí? Hicieron una producción Sí ¿Dónde la realizaron? ¿Cuándo se realizó? En informática sí, En informática Hablá el micrófono, hablá con el que te escucho muy lejos Lo hicimos en una sala de informática ¿Cómo trabajaron? Cuéntame ¿Qué hicieron ese día? Eh Empezamos a leer la, las biografías que nos tocó a cada uno leerlo Y cada vez que nos equivocábamos empezábamos otra vez, otra vez hasta que nos salió Claro, bueno, eso es parte del proceso que todos lo que hacemos en algún momento Alguna producción eh, para hacer sonido, digamos Probamos, leemos, vamos probando diferentes expresiones ¿Todos hablaron? Sí No, no. <ríe> Yo y Melanie no hablamos Tiago tampoco ¿Por ¿Por qué? No, ya sí hablé. ¿Sí? Todos, todos no estuvieron en la grabación, digamos. No, no, porque nosotros resumimos ellos no hicieron nada la primera vez, después dijimos, los que no hicieron nada van a grabar. Ah, o sea que algunos escribieron, otros escribieron y grabaron y otros Bien, y hoy están todos presentados, o se fue un trabajo en equipo. Separado, sí. algunos no habían hecho todo el comienzo, digamos. Sí. Esas cosas pasan. Bueno, es parte de la escuela, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la producción, ¿les parece? Sí. Sí. Ellos sí. hablan de Atahualpa Yupanqui Nos presentan el personaje Nosotros prestamos atención Héctor Roberto Chavero Nació el 31 de enero de 1908 en la provincia de Buenos Aires, partido de Pergamino. Durante la adolescencia adoptaría el seudónimo que la acompañaría para siempre, Atahualpa Xupanqui. Jugó al fútbol, practicó el boxeo y la esgrima. Militante del Partido Comunista Argentino en los años en el que el carnet de afiliado era un pasaporte seguro a la persecución de la que Xupanqui se libró a costa del exilio. Compositor, guitarrista, cantante y escritor, ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical argentino. Chupanqui cantó sus canciones no solo en Argentina Cantó con Eddie Piaf en París en el año 1948 Y dio cientos de conciertos en varios países europeos En 1965 apareció El Canto del Viento Un libro en forma de ensayo El arriero Trabajo, Queo Trabajo y La Milonga Los Ejes de Mi Careta son tres de sus canciones más populares en todo el mundo Atahualpa, Chupanqui, falleció en Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992. Sus restos descansan en el Cero, Colorado, provincia de Córdoba, República Argentina. estoy acompañado ahora de Andrés, Mariela, Merani, thiago y Lisbeth. Ellos fueron parte del grupo del tercer bloque. Estuvimos escuchando su producción, ¿no? La producción acerca de quién era, cómo era y cuál es la historia de Yupanqui, Atahualpa Yupanqui. ¿Tuvieron que googlear y esas cosas por internet o no? Esta vez? Sí, sí. Vistamos la biografía de él. Ah, mirá. Y sí, ahí muchos... sacamos lo más importante. Ah, mirá, mirá, mirá, ¿Quiénes fueron los que buscaron en internet? ¿Cómo hicieron ese trabajo? Sí. Los que busca, los que buscaran la internet, la biografía de Chupanky fueron María y yo. Ajá. Y después de algún libro? No de un no. libro, no. Libro no, internet nos nutre más fácil. ¿Y quiénes grabaron y en qué situación? Livet, yo y Andrés. Bien, ¿cómo fue la situación de grabar? Fue en informática. Bien, y estaban separados todos juntos con grabadores, con micrófonos, cómo fuera. No, ahí nomás. Con una grabadora que... Antonella tenía... La profe de, ra de radio... Sí... Sí... Mirá... ¿y ¿Estaban tranquilos, nerviosos? Eh, nerviosos... ¿Sí? Grababan muchas veces... Mirá... Sí. Pero quedó muy bueno... La producción quedó muy bien... Ahí en el video lo cortaron... Porque así no... No, no es no, no que está, no, está, no está cortado... Está editado... Que no es lo mismo... Ah, A ver... Cuando uno corta... Corta... Uh -huh. Cuando uno edita... Lo que hace es... Toma la mejor parte... De las versiones que se hace, elige precisamente la que más se comprende. La verdad es que quedó muy bueno y está musicalizado también. Así que, ¿ustedes a quién van a votar, Chá? Mm. ¿Ya saben? Yo a Perito Moreno. Yo a Atahualpa Yupanqui. Yo a René Favaloro. Yo a Atahualpa Yupanqui. Mira. Eh, yo aún no sé, estoy pensando luego. ¿Y entre, no sé. entre quiénes estás decidiendo? Ahora con el otro equipo que acaba de venir, el otro grupo ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era el del otro que acaba de venir? Perito y, Moreno Perito Moreno Perito Moreno, por ahora estoy viendo con, con él ¿Por qué te interesa ese personaje? No, que... Que... A ver, ¿cómo te pasa? Que no, es que... Una... Que vivía una familia muy pobre y bueno <risa> Sigue el tiempo y... ¿Te gusta sí. el personaje? Sí, me gusta el personaje también Bien, bueno, tenemos que ir cerrando nosotros en el bloque, así que eh, les pido por favor que me vuelvan a decir su nombre y apellido, así eh, le recordamos a la gente quiénes fueron parte de este tercer bloque. Mi nombre es Mariela Escalera Alonso. Mi nombre es Andrés Contreras. Mi nombre es Lizbeth Darías. thiago Acosta. melanie chuquimia Todos ellos estudiantes de la Escuela 23, Distrito Escolar 19. Ahora vamos a presentar un tema musical, Mariela, contame qué vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar el... No. El es, está dentro de mí, es de Atahualpa Chupanqui Bueno, nosotros continuamos con más Hora Libre Ahora llegó el momento de la música En lo alto de la sierra me detuve a descansar En lo alto de la sierra me detuve a descansar Pero sentí que me iba sin moverme del lugar Pero sentí que me iba sin moverme del lugar Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad. Y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar. Y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar. de pronto me ha preguntado la voz de la soledad, de pronto me ha preguntado la voz de la soledad, si andaba buscando el cielo y yo respondí, quizá si andaba buscando el cielo y yo respondí. Vamos en el aire, nosotros en hora libre, ahí suena Atahualpa Yupanqui. Obviamente hemos cambiado de ritmo, porque eh, una de las características que tiene este músico, es que hace una música muy peculiar para nosotros, quizás no es la más escuchada, sí y tiene como todo este ritmo de la pampa, donde las cosas se mueven lento y de a poco. Ahora nosotros tenemos otro bloque, el cuarto y último bloque, y tenemos una producción importante, así que quiero que se presenten los muchachos primero, ¿sí? eh, nombre y nombre compañero, dígame. Cristian Cardoso. Cristian, acá mi tocayo, nombre y apellido. Y me llamo Carlos. Carlos. Me llamo Yael Diriarte. Bien, ¿todos estudiantes también de séptimos grados? Sí. ¿Sí? sí. ¿Diferentes séptimos? Sí. sí. Bien, ¿están tranquilos? Sí. Por... No, no, me... estoy... a <risa> no, chicos, tranquilísimos Es momento de disfrutar el aire Si sí, están me saliendo me ahora En el libre, estamos Hoy en la Farco la En la red la Farco, Foro Argentino de Redes Comunitarias Ustedes son estudiantes de, de la escuela número 23 Y 19 Me van a hablar de un personaje ¿Cuál es el personaje que les tocó? Francisco Perito Moreno Bien ¿Quién era este hombre? Un científico ¿Por qué lo han elegido? Porque los parecía interesante y encima tenemos un, una avenida que se llama eh, Perito Moreno. Muy cerca de la escuela, por otro lado. Sí. Bien. Y ahí, a ver, este cargo de Perito significa que era especialista en algo, tenía un título, ¿no? Eh, ¿De dónde venía? ¿Cómo era su historia? ¿Me quieren contar un poquito de eso? ¿Qué saben de él? ¿Qué se acuerdan? Que Francisco Perito Moreno era un científico naturalista que le, le gustaba la ciencia. Bien, le gusta la ciencia muy importante la historia argentina de hecho es nombrado si ¿sí? ustedes van a votar a este personaje o no sí sí sí sí a ah, los cuatro van a votar mira de hecho me están convenciendo a chicos del otro grupo ya vi que del otro grupo algunos me dijeron que en vez de esta hue pensarban votar a perito moreno así que ahí viene bien y por qué habría que votarlo a perito moreno a ver cuénteme convenzame y por nos gusta el nombre Mirá, ¿por te gusta el nombre? ¿Es una? Su vida interesante Una vida interesante ¿Y sirve como modelo? Sí sí ¿Qué hizo de bueno? Descubrió un glaciar Un glaciar ¿Un glaciar? Hay un glaciar que tiene su nombre Sí ¿Vieron alguna vez una imagen de un glaciar? Sí Hay unos deshielos, es impresionante sí. Está buenísimo Habría que ir a conocerlo algún día quieren Bueno, estuvieron haciendo una producción Estuvieron grabando sí. ¿Investigaron? Sí. ¿Leyeron? Sí. ¿Dónde leyeron? En, en la biografía Ah, buscaron en sí. la biografía ¿Buscaron en internet? Sí. ¿Dónde hicieron la búsqueda? ¿Qué encontraron? Cuéntame un poco Buscamos que Francisco Perito Moreno Nació en la ciudad de Buenos Aires Bien Y se juntaron a, a hablar y a grabar esto ¿Quiénes grabaron? Eh, yo, Jeremy y, y Néstor Ponoino Bien, yo es Cristian, mi tocayo Jeremy y, ah, y Néstor, que es el que no vino sí. Le mandamos un saludo Néstor, ¿cuánto se llama? Néstor Andrea Peñalba No te escuché porque me hablaste lejos del micrófono Néstor Andrea Peñalba mira Bueno, vamos a mandarle un saludo al compañero que no vino ¿Sí? ¿Sí? Este grupo está formado por Jeremy, bien. Néstor, Joel, Carlos y ¿quién más? Y Cristian, ¿está sí. bien? Sí Son todos los miembros del equipo Sí Y ahora vamos a escuchar la historia de Perito Moreno ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vamos a leer entonces con Perito Moreno Pero sigo cantando porque... Francisco Perito Moreno nació en la ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo de 1852. Fue un científico naturalista, conservacionista, político, explorador y geógrafo de la generación argentina de los 80. Estudió en el Colegio Porteño de San José. Hasta 1863. Años después pasaría la tradicional escuela catedral al norte que hasta el día de hoy se enorgullece de su paso por sus aulas. Gracias a la intervención del perito Moreno, obtuvo Argentina 42.000 kilómetros cuadrados de territorio en disputa con Chile. Su mayor objetivo fue el glaciar, que hoy lleva su nombre. Ya pasó, es toda buena ahí la producción eh, Ya sabemos quién es Ahora cuénteme cómo trabajaron ustedes Cómo fue esto de, la, de trabajar en equipo De trabajar todos juntos Cómo se reunieron, con quién trabajaron Hace cuánto que vienen trabajando juntos Todas esas preguntas también Hace unas par de semanas Que con Antonella estuvimos trabajando Sobre Francisco Perito Moreno el equipo estábamos Buscando su biografía Y eso Mirá, bien. ¿Todos trabajaron juntos o por grupo separado? ¿Estaban los, los cinco juntos? ¿Cómo era? Trabajábamos juntos, pero Néstor, Jeremy y yo trabajábamos en una parte y Carlos y él en otra parte. Bien, Carlos y Joel me cuentan en qué parte trabajaban. Y sobre, sobre el, glaciar. el glaciar. Ah, ¿y qué sabemos del glaciar? ¿Qué podemos contarle a la gente? Que se derrumba un se como un puente. ¿Mm? Es un espectáculo, ¿eh? es una de las maravillas del mundo Ahí pasan personas, barcos Bien, ¿vieron alguna imagen de eso? Sí ¿Qué les pareció? Que está muy bueno Sí, ¿no? Sí Mirá, hay algo también de entonces de, de que este personaje no solamente representa su nombre Sino que ya representa parte de la argentinidad De algún lugar que es típico de la Argentina, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué habían trabajado en, en su grupo? Yo trabajaban sobre el el glacer Benito Peroino. Sobre la biografía. Sobre la historia del personaje, la ¿Sí? biografía. Sí. ¿Tuvieron que leer mucho? No. No. no. encontramos fácilmente. ¿Y qué es lo que más acuerdan del personaje? es lo que por qué les parece importante? Porque porque Para vos ¿por qué es importante? Mm. No sabemos muy bien por qué Porque escribía bien Me acuerdo que una vez me dijo un alumno Así que puede ser, por ahí ¿Sí? Eh, chicos, está bueno Y está bueno también eh, Si van a salir a, a defender el personaje Salir ahí a decirle a los demás Por qué lo tienen que votar Así que empiecen a pensarse también Cómo ayudar ahí en las votaciones, ¿les parece? Sí Bueno, vamos a cerrar el bloque Les pido el nombre y apellido de cada uno Cristian Gabriel Cardoso Jeremy Canavir y, y, ¿Y Carlos Ruiz? Carlos Ruiz Y el Muy bien, ellos forman parte entonces De este último grupo, ¿estamos bien con el tiempo? ¿Sí? Eh, Tenemos algo más para escuchar ahora, algo de música ¿Sí? ¿Está con la ¿A quién vamos a presentar? Sí, a John Lennon La canción se llama Steinmeier Bien, vamos, vamos ahí Tranquilos, está then by me? Sí. Bien. Vamos, yo Lena entonces. es como la Todos tenemos como el último bloque Yo sé que hay poco tiempo y demás Pero teníamos ahí una propuesta muy particular Que era que en vez de que tenga un nombre eh, La escuela de una persona O de un personaje Que tenga un nombre diferente Un nombre que daba cuenta de un concepto ¿Cuál era ese nombre que proponían? El nombre que hemos propuesto es América Bonita ¿Y qué tenemos para decir de esa de ese concepto, esa idea de América Bonita? Bueno, como ya habíamos dicho antes, era que el nombre de la, de la escuela no podía ser una persona. Tenía que ser como un nombre extracto que que represente como los alumnos, los padres, los docentes y personal no docente. Ajá. Bien, ¿y esta propuesta dónde surge? Del profe Ay, ¿cómo era el nombre? Herman. Eh, el hermano. El profesor Hermano de Educación Fiscal. Bien, ¿qué otras cosas tenemos hacer de este nombre ahí? Si alguien quiere saber de qué se trata Cosas que ustedes quieran como para ponderar Para poder expresar por qué es valioso este nombre América Bonita Sería un nombre posible, ¿no? Sí ¿Qué más tenemos para contar? Eh, América Bonita América Bonita marca la trayectoria del niño escondado A ver, ¿cómo es eso el, de, que marca la trayectoria? Eh, digamos que América Bonita... Eh, se refiere como a todo el continente americano y trata de decir que Bonita es de América Bonita uh -huh. ah, y también como que ay, bueno, eh, viste que los que más los países las, los, las personas vienen más de Perú, de Bolivia, de Paraguay y son todos países de, Amer, de América y por eso es América Bonita bueno, tiene también como mucho eh, tendría mucho que ver con esto de lo que pasa en el barrio, ¿no? De sí. hecho, hay como diferentes afluencias Diferentes orígenes eh, No sé, ¿los papás de ustedes son dos argentinos? Eh, no, no, bolivianos ¿Bolivianos? ustedes? El mío, es, uno es Paraguay Y el otro argentino ¿Uno paraguayo, otro argentino, otro boliviano? ¿Hay alguna otra nacionalidad? ¿De dónde? Eh, mi mamá es peruana y mi papá es peruano mira de Perú Muy bien, ¿no hay nadie de Corea? ¿En la, en la escuela? No <risa> En la escuela sí tenemos un compañero que se sumó este año, que es colombiano. Colombiano. Ah. No, yo digo porque, aparte, yo he tenido alumnos en la zona ahí entre Flores y Lugano. Coreanos, peruanos, paraguayos, bolivianos, argentinos, uruguayos, chilenos, ¿sí? Entonces, digo, precisamente una de las cuestiones es que se genera, en esta zona una mixtura particular, una mezcla particular. Lo que se mezcla ahí son también como costumbres, qué qué otra cosa se mezcla? Eh, la, las costumbres. Las costumbres, la cultura, ¿no? De hecho, comen todo lo mismo? Eh, no. Hay comidas que son muy ricas o no? Sí. sí. A ver, ¿cuáles son las comidas que más les gustan a ustedes? A mí el arroz chaufa. ¿El arroz chaufa? Chaufa. Me ¿Eso de dónde viene? ¿Tenés idea? Eh, creo que mi papá lo hace boliviano. Y no sé de cómo aprendió, pero creo que es boliviano. Sí, me parece que entre boliviano en el norte y peruano, por ahí viene, ¿no? ¿Qué otra comida les gusta? Como la sopa paraguaya, que casi todos los... Porque... Casi todos los argentinos la lo gustan, en especial a la señora Mariela. Sí, la sopa paraguaya con muchas cebollitas, riquísima. Sí, yo sé que nos queda poco tiempo, pero de esto se trata cuando hablamos de eh, empezar a reconocer que esta América bonita nos permitiría, de alguna manera, generar mixtura y dar cuenta con un nombre de esa mezcla de culturas, de tradiciones, de formas de ser. Bien, hicieron un trabajo más. ¿Qué tenemos? Eh, sobre la planta recicladora. ¿Hicieron un viaje y fueron a una planta? Sí. Bien. ¿Qué, ¿Qué es una planta de reciclaje? Expliquémoslo en sencillo para aquel que no sabe de qué se trata. De ahí basura y se recicla. Bien. Llevan la basura y la basura deja de ser basura después de que tiene tratamiento y se usa para hacer cosas útiles. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos una entrevista? Sí. Vamos a escucharla entonces. ¿A quién entrevistaron ahí? Mmm... Eh, a una guía que nos guió por todo el lugar que la entrevistamos para que sepamos un poco más Lo que nos habían dicho Bien, bueno, vamos a escuchar entonces a la guía Que le fue explicando un poco acerca de la planta de reciclaje ¿Qué nivel de contaminación y mana, y mana, y no que no de que no se pueda reciclar? Bueno, depende Porque hay muchas cosas que no se pueden reciclar. Te podemos hablar, por ejemplo, de los diferentes tipos de contaminación que emanan los residuos. Por ejemplo, en la planta de orgánicos, si esos residuos no estuvieran ahí en esa planta, estarían emanando un líquido, que es el líquido que tira la basura, que se llama líquido lixiviado. ¿Escucharon hablar esa palabra? No. ¿Alguna vez ustedes vieron que en sus casas la mamá, el papá o alguien cuando saca la basura queda debajo del tacho un líquido oscuro. En la bolsa en la bolsa. Que sale un líquido chorre. que chorre claro, la bolsa. tiene dolor feo que a veces es de color negro de color marrón Ese líquido cuando la basura está toda mezclada ese líquido puede contaminar el suelo y el agua que está abajo del suelo o si se tira al río, el agua directamente Sí Por eso, ¿se acuerdan que en el video vimos el relleno sanitario? Sí, sí. Bueno, ahí lo que tratan de evitar es que se contamine el agua, el suelo, por medio de una, una capa que impermeabiliza. O sea, lo que trata de hacer es que ese líquido que genera toda la basura que va a ese relleno no pase al suelo y no se contamine. ¿Qué hace la planta cuando hay una emergencia? Y toma las medidas de emergencia que tenga cada planta. Eso nosotros no lo sabemos, pero cada planta tiene su medida de seguridad, no solo desde de, desde el usuario, o sea, de los operarios que tienen su traje, su casco, sus gafas y todo su cuidado, ¿sí? Sino también que si sucede alguna emergencia, ellos tienen un protocolo de cómo proceder. Controlan lo que contaminan? No, porque nosotros acá lo único que hacemos es reciclar. Todo lo que llega acá, que como le dijimos que son orgánicos, son podiforestales, eh, tenemos también los áridos que son los escombros y tenemos las escamas de PET. Eso es lo que nos ocupamos de hacer acá. sí Para evitar que vayan al relleno sanitario, teniendo en cuenta las tres R's que son... Resigar, reducir y reutilizar. ¡Perfecto! Con eso se pueden hacer un montón de cosas. Así que cuéntame, Estábamos contando ahí un poco Ya sobre una salida didáctica que hicieron ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué encontraron de particular en la salida didáctica? Que había los tachos Uno verde y otro negro ¿Para qué sirve tener un tacho negro y un tacho verde? El verde para reciclar Y el negro para lo que no se puede reciclar Que lo tiran ahí Bien, a ver, así como sencillo ¿Qué cosas son las que se pueden reciclar? Bolsas, botellas De vidrio plástico. Plástico seco, bolsas de eh, todo lo que sea las bolsas de papel también, sí. cuando están secas, ¿no? Sí. Bien, ¿y las reglas cuáles eran para recordarlas? Era reciclar, reducir y reutilizar. Reciclar, reducir, reutilizar. Bueno, vamos a recordar esto a la gente, no nos queda nada de tiempo, así que yo les voy a pedir nombre y apellido para que sepamos quiénes hicieron este último bloque. Yanina Goyani. Cardoso, Cristian. Cristian. Priscila Ingrid Barrios, Jeremy Naviri Romina Esmeralda y Rosalinda Gutiérrez. Todos ellos son estudiantes de la Escuela 23 de Instituto 19, que la próxima vez que nos presentemos seguramente tendrá nombre y sabremos quién es ese personaje, o esa América Abuelita, o esa, ese patrono, ¿sí? Vamos a ver cuál va a ser el nombre.